Hola amigos, buenos mediodías, bienvenidos 13.02, 24 la temperatura Esto es Solo Negocios Arrancamos una hora en Radio LED Para hablar de lo que pasa en las empresas De emprendedores, tecnología Responsabilidad social Todo en este programa Denominado Solo Negocios Tenemos una página en internet Donde van a poder chequear el contenido de este programa Escuchar el mismo online Compartirlo en redes sociales Esa página es www.solonegociosweb.com.ar Y también tenemos una cuenta en Twitter que usamos, entre otras cosas, como vía de comunicación. Ahí nos pueden escribir, estamos en arroba solo negocios Guap, Le damos la bienvenida a Belén, nuestra operadora. Estoy medio raro porque tengo una silla que me quedó bajita la silla y estoy como con la pera en la... Yo, no, yo soy muy alto, estoy con la, con la audiencia que no me conoce, pero bueno, quedé como con la pera en la mesa. Enano. Bueno, ¿qué pasa en esta...? En esta mañana hacemos un resumen breve de las cosas que están pasando en la mañana. Bueno, ustedes saben, un caso de conmoción, que no tiene que ver mucho con el mundo de las empresas, pero que es un caso de conmoción nacional, que obviamente es el caso de Santiago Maldonado. Hicieron un allanamiento en las tierras ocupadas por la comunidad mapuche hoy, en busca de rastros de este joven desaparecido. La familia dice, uno de los hermanos habló hace un rato y dice que la verdad que lo que tiene miedo él es que se lo tiren, te, digo textual lo que dijo el hermano de Santiago Maldonado, que se lo tiren. Por esa zona, como que bueno, que haga una cosa intencional. Ustedes saben todo lo que ha pasado en los medios con este ida y vuelta con respecto a este, a este polémico caso y todas las, las derivaciones. Mientras tanto, ya hace más de 40 días que Santiago Maldonado no aparece. Pedimos, obviamente, como todos, la aparición de Santiago Maldonado. Mientras tanto, tenemos idas y vueltas. Ayer un polémico, un polémico reportaje entrevista de, del, del juez Otranto, que es el juez que entiende en la causa, el juez de Esquel que entiende en esta causa haciendo insólitas declaraciones a, eh, al diario La Nación, el diario La Nación del domingo ayer, una entrevista exclusiva que le dio el juez a La Nación un logro periodístico obviamente del diario pero un juez que evidentemente lo que quiere es que lo recusen porque todas las, eh, las especulaciones que él hace con respecto a la causa es para directamente que vayan los familiares o los querellantes o cualquiera de los integrantes de la causa y digan... Eh, Y digan que, que lo recusan. Está diciendo que él cree que la persona desaparecida se murió ahogada en la zona. O sea, está haciendo todo lo que un magistrado no puede hacer con una causa, con una causa abierta. Así que la verdad que lo único que me queda por pensar es que es el, el juez Otranto está pidiendo a gritos eh, que, que lo recusen. Que acepten esa recusación y salir de la causa. Es la única que me queda porque no es insólito ese tipo de, de declaración con una investigación en curso, bueno, obviamente que el juez sigue tomando medidas porque el allanamiento hoy a la comunidad mapuche es una orden, obviamente, del juez. Bueno, caso muy polémico, con muchas aristas políticas, eh, gendarmería, judiciales, la familia, los organismos de derechos humanos, todo eso, pero Santiago no parece. Bueno, ¿qué más? Bueno, habló el ministro de Hacienda, ustedes saben, el ministro Dujomne, habló hoy en una entrevista radial en Radio Metro en el programa de Juan Pablo Barsky, y dijo que los funcionarios tienen derecho a tener dinero en el exterior, le preguntaron justamente por esta cuestión que había saltado hace un par de días después de presentar la declaración jurada donde se veía que más del 90% de los, de los, eh, de los, del patrimonio del, del ministro de Hacienda estaba destinado en cuentas en el exterior. El ministro hizo una defensa, dijo que, que toda esta polémica había sido, eh, había, correspondía a mala fe de algunos dirigentes políticos de la oposición y que lo habían, salido, lo habían salido a matar sin aclarar que esta declaración jurada era la, la declaración jurada de, de 2016 cuando él todavía no era ministro, cuando él no era funcionario. Dijo Dujovne que esa situación ya cambió o está cambiando y que la próxima declaración jurada de él, la que corresponde por lo menos a su primera parte como, como secretario de Hacienda, vamos a ver si lo sigue siendo, todo indica que sí, pero bueno, la primera parte de su, de su mandato como ministro que se ve reflejada en la declaración jurada, va a decir otra cosa dijo él como que bueno, va a repatriar sus bienes, el argumento que los bien que, los, que, eh, que, que el capital que tenía invertido en el exterior eran de, de acciones y de bonos argentinos que sí estaban en el exterior pero eran de, de acciones y bonos argentinos y bueno y ahí después de decir que va a traer todos esos, esos depósitos a la Argentina dijo y opinó, y esta por ahí es una de las razones más fuertes, que él considera Que los funcionarios tienen derecho a tener su dinero en el exterior. Polémico, pero bueno, no es el único, no es el único funcionario que. que tiene dinero en el exterior. En el caso, puntualmente de él, di, se excusa diciendo: son. corresponde a la declaración jurada. de un momento en el que yo no era funcionario. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda. Dujovne. Bueno. ¿Qué más? Mañana tenemos super martes, porque mañana se van a licitar las, las famosas LEVACs. Ya hemos hablado largo y tendido acá del tema de las LEVACs. Vamos a volver a hablar, obviamente, porque es un tema que nos, que nos ocupa. Vamos a, a contarte, probablemente la semana que viene, cómo fue esta colocación de LEVACs. Se apunta a renovar vencimientos por unos 410 mil millones de pesos. Eso es más o menos el 40% del stock de LEVAC, que hoy representan, a, a su vez, 120% de la base monetaria del país. O sea, es mucho el dinero... Que se, eh, que se va a renovar en Levax y lo que dicen los analistas es que probablemente se renueve buena parte de, de, esa, base de, de esa base de Levax. las dudas que había en la renovación anterior, que, era la, que fue la primera renovación después de las PASO y la especulación con que si Cristina ha ganado Cristina ha ganado, bueno parece haberse saldado, va a haber una, una tendencia de renovación alta, después se va a confirmar cuál es, eh, cuál es el eh, La, la, curva de tasas que, que va a poner el gobierno para esta, para esta renovación. Pero bueno, se esperan entre, 20, entre 26 y 27% según el tiempo que deposites esas Levax. Ahora los analistas lo que están diciendo es que este, este supuesto grado de confianza que hay de parte, del, de parte del, del, del, del gobierno, porque todas las encuestas que están circulando hoy dicen que el gobierno va a ganar legislativas, sobre todo que la, la, de Buenos Aires, va a terminar ganando va a terminar ganando Bullrich. Bueno, le da un poco de, de empujón a esta, a esta situación financiera. Y ya lo que están diciendo, que a diferencia de lo que pasaba hasta ahora, que era el plazo más corto del Levax, que era 30 días, tenía la tasa más alta. Bueno, ahora se supone que la tasa más alta, un puntito más, la van a tener los plazos de más tiempo que un mes. Así que se apunta ahora a convencer a la gente que haga sus depósitos en LeVax a 40, 60 y un poco más, más, más de tiempo. O sea, va a haber una diferencia por primera vez a favor de los plazos más largos. Bueno, hablaba de encuestas y demás. A 24 días de las elecciones, las encuestas le dan ganador a Dora Bullrich ante Cristina en la provincia de Buenos Aires. Estas son encuestas preliminares, falta mucho. Mientras tanto, todos los dirigentes de Cambiemos, incluido el presidente, están ya eh, visitando distritos de la provincia de Buenos Aires. No Vidal todavía, pero por ahí van a seguir eh, desde Cambiemos la misma estrategia que usaron antes de las PASO. Que Vidal aparece al final, no al principio por ahí Macri ahora empieza a recorrer un poco la provincia de Buenos Aires, Bullrich también recorre todos los distritos y la dejan a Vidal para cuando queden 15 días, 10 días y ahí aparece en un sprint final la gobernadora como hizo los días previos a las PASO, así que se la guardan a Vidal para el final bueno, eh Y además hay una investigación que publicó hoy el cronista de, de, de Zuleta Puseiro, del estudio de Zuleta Puseiro, de la encuesta ahora, que dice que el apoyo a la gestión de Macri creció 10 puntos desde las pasos. Un número interesante que refleja un poco las expectativas que tiene el gobierno, que ya se dan como ganador y, le de, y, y se dan como victoriosos frente a Cristina Kirchner en las elecciones legislativas que se van a dar dentro de 34 días. Yo creo que hace un ratito dije 40 días, no, menos. 34 días faltan para las elecciones bueno ustedes saben Cristina Kirchner viene siendo protagonista sobre todo desde, desde la semana pasada hasta ahora la semana pasada con la entrevista que ustedes habrán visto todos en Infobae a Luis Novaresio y toda la polvareda que eso que eso ocasionó que si es candidata que si no es candidata que se si habló de tal tema que si no habló de tal tema si la entrevista estuvo bien si no estuvo bien señores gran entrevista del colega Novaresio lo felicitamos desde acá lo, lo la verdad es una gran entrevista hay que sentarse con Cristina y, y entrevistarla de esa manera Y no te puedes sentar y decirle a Cristina, ¿qué le vas a decir? Yegua, eh, Morite, te la vas a saltar. Es una, es una entrevista periodística, compañeros. El periodista tiene que hacer lo que hizo Novarecio en este caso. Después podés tener alguna discusión más fina, si le tendría que haber preguntado, si no le tendría que haber preguntado. Bueno, una discusión casi profesional. Yo creo que Novarecio la pasión por todos los temas. Dos horas de conversación, gran charla. Cristina que después, ayer, volvió a pedir la unidad del voto opositor en un acto en Florencio Varela, vos sabés que la estrategia de Cristina que tu tuvo que ver también con la carta abierta de la semana pasada y con la entrevista a Ano Baresio, es tratar de, de, de, de convencer, dice ella al el electorado no a los dirigentes, porque los dirigentes después de la carta abierta en la que ella pedía unidad de la oposición salieron a pegarla a decirle nosotros no vamos a unir con vos y después Cristina en la entrevista le dijo muchachos yo no estoy hablando de ustedes, le estoy hablando a sus votantes lo que estoy tratando de quedarme es con los votantes de Randazzo y de Massa no convencer a Massa Y a randazo que me apoyen. Bueno, Cristina ayer volvió a insistir con la cuestión de la unidad, esta vez en un acto en Florencio Varela. Bueno, ¿qué más? Está vigente ya la ley de, de alquileres. Ustedes saben, esta polémica ley... Eh, la verdad es que lo que dicen desde las asociaciones de defensa de inquilinos, como inquilinos agrupados, por ejemplo, es que ellos dicen que por más que haya ley, si no hay controles, si el gobierno de la ciudad no controla... Es imposible y muy difícil de cumplir y que se lleve adelante. Se refieren puntualmente a la disposición que, que tiene esta nueva ley de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires que dice que las comisiones las tiene que pagar el inquilino, el, perdón, el locatario, no el inquilino como viene pasando hasta el momento. Entonces, la verdad que dice, esto podrá estar la ley, podrá estar todo, pero si después el, la, o la inmobiliaria o el dueño del apartamento se te ponen, duros y no lo quieren pagar y si te lo quieren hacer pagar a vos si esto no, el, en general el inquilino si denuncia esta situación probablemente se quede sin alquilar ese departamento que, que, está, que, que, había, que encontró para alquilar con lo que todo eso significa, sabemos el engorro que por ahí es alquilar, eh, buscar un departamento y, y alquilarlo bueno, nada, entonces lo que están pidiendo desde las aso asociaciones de inquilinos es, muchachos tienen que controlar lo que tienen que hacer, que esto se cumpla, es el gobierno no le podés pedir al propio inquilino que haga cumplir esta ley, porque en un punto lo puede llegar a, a perjudicar. Así que los que tienen que hacer controles y verificar que todo esto se cumpla, puntualmente el tema de las comisiones, es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ya está en vigencia la ley, lo que sería un alertar de entrada a estas aso asociaciones es, muchachos atentos a que no haya abusos o directamente incumplimientos de la norma en este sentido. Bueno, Belén, vamos a escuchar un poquito de tanda música, ¿te parece? Y volvemos y arrancamos este solo negocios. Recuerden, arroba solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos. Auspicia este programa.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 una nueva forma de entender la radio. Estrategias producto producto tendencias tendencias rum rum corporativo. Si pasa en las empresas lo encontrás en solo negocios. Bueno, volvimos 13 y 17 la hora en este momento en la ciudad de Buenos Aires. 24 la temperatura, la verdad es que tenemos un lunes hermoso. Estamos mirando por la ventana de Radio LED acá en el barrio de Palermo. Ni una nube, un poquito de viento. Día ideal. Remerita, camisita. Está perfecto para andar por la calle. Una tarde hermosa. Parece que vamos a tener así lindos días por lo menos en la primera mitad de esta semana. Así que bueno, primavera ya justamente en la semana de la primavera, ¿no, Belén? ¿Dice la primavera ahora? ¿Vas de picnic algo vos, no? ¿Vas a Palermo de picnic? Mira, Belén dice, Niempre. Bueno, muy bien, vamos a hablar. Ustedes saben que la semana pasada se presentó el nuevo iPhone. Los nuevos iPhones, se presentaron los iPhone, las, los dos nuevos iPhone, iPhone 8, el común y el plus, y se presentó el esperado iPhone X o iPhone iPhone X no, vamos a decirle cuando ve X en algún medio gráfico o en la web es el iPhone X. Es el iPhone 10 aniversario, que es el todo pantalla. Bueno, el nuevo flagship o, o, o bandera de la empresa de la manzanita. Vamos a hablar un poco, hoy hay mucha, no, mucha noticia de cuánto va a valer el iPhone, que va a valer 45 mil pesos y demás. Hay una nota, una nota interesante en el diario El Cronista. Hay, vari, hay varias notas en otros medios. Especulando, ya había habido la semana pasada, cuánto puede llegar a costar el, el iPhone. Acá el cronista dice 45, 45 mil pesos eh, entre 45 y 50. Si se lo compra a través de un carrier o, una, o, un, o un retail. Bueno, lo que se sabe por el momento es que lo que había dicho y lo dijo acá en Solo Negocios, la gente declaró cuando empezaron a vender iPhone, la versión, las versiones anteriores, obviamente porque están vendiendo el 6 Y el 7 en, en Argentina, claro, es la única operadora que por el momento está vendiendo Está vendiendo Este, este teléfono También lo venden gar, operen, cadenas de retail como Garbarino y, y Frábega Bueno eh, Lo que estaban Lo que nos decían en su momento eh, Lo que no, nos decían en, en su momento la gente de Claro era que el teléfono Ellos creían por lo que había pasado en, la, en, la, en la, la, las, las temporadas anteriores Cuando antes de, de sabemos todo lo que pasó y que no se, no se podían eh, comprar e importar más equipos desde el exterior. En general, cuando los, los primeros iPhone que se vendieron acá en Argentina, antes de esta prohibición, que creo que fue el modelo 1 y 2, no, tenían, no había mucha diferencia entre el lanzamiento y la llegada a estas latitudes de los nuevos modelos. Se calculaban por ahí 2, 3 meses, siempre teniendo en cuenta el, el roadmap de despliegue que tienen estas. Estas compañías de venta en todo, en todo el mundo Primero se venden en Estados Unidos Después se venden en Europa, en Europa y así Bueno, se calculaba que dos o tres meses Así que en ese momento la gente La gente de, de, de Claro ya especulaba Que si efectivamente, como pasó El teléfono nuevo de Apple se iba a vender a partir de septiembre O se iba a lanzar en septiembre Bueno, calculaban ellos que fin de año Más o menos se iba a poder comprar Aquí en Argentina Después el precio y todo eso, bueno, son las especulaciones Que ahora, que ahora se están dando 45, 50 lucas, bueno, una locura eh, vamos a hablar un poco, decíamos, del mercado móvil, ya que estamos, ya que estamos hablando de esto Vamos a ver cómo, cómo se está comportando el mercado de móviles en Argentina Si es un buen año, si no es un buen año, si se van a vender equipos o no Para eso estamos en, eh, en comunicación con un experto en el, mundo, en el mundo móvil Estamos en comunicación con Sebastián Novos de IDC Argentina Sebastián, ¿estás ahí? Hola, sí, Sebastián Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, bueno, bueno, muy bien. Eh, Sebastián, contame un poquito cómo ven ustedes desde ISE el mercado de... el mercado móvil. Mira, la verdad que el mercado de Argentina... Te estoy, me estoy escuchando con eco igual, ¿eh? Bueno, a ver, le decimos a, a Belén que te saca un poquito de eco. A ver, ¿cómo estamos? Yo te, nosotros te escuchamos perfecto. Bárbaro. Eh, lo que te comentaba, mira, el mercado de Argentina este año se está recuperando el año pasado, que había sido un año bastante bajo. O sea, imagínate que fueron de mercado, lo que es eh, mercado de tierra del fuego, fueron 9 millones, cincuenta mil unidades más o menos. Y este año estamos proyectando ya 10 millones, cuatrocientos mil. O sea, lo que está viendo realmente es un cambio en el tipo de producto, por gama de precios. Ok. Hay una problemática que, bueno, creo que vos lo habrás visto en varios casos. El tema de lo que es el ingreso también de equipos por otras vías, de viajeros, también lo que es contrabando, que también afecta a los equipos altos y medios, bueno, y los ultra altos. Claro. Lo que te es que las marcas locales, tanto, bueno, las, las que dominan, están haciendo eh, modelos eh, económicos, que están abajo de 3.000 pesos, es además, tomando mucha importancia, son todos 4G, ...y están trayendo ese, ese volumen de equipos... ...porque en la otra gama... ...se chocan contra precios que puedes ver en otros lados... ...entonces se está viendo un tema que el mercado está cambiando... ...por la problemática que hay de ingreso ...digamos, desde otras zonas... ...eso es lo que se está viendo... ...a nivel de mercado... ...el mercado de Argentina generalmente son... ...13 millones de teléfonos... Si ...yo te estoy diciendo que estamos proyectando... ...10 millones y medio de teléfonos... Eh, ...digamos, eh, que se ensamblan... O, ...o que salen de, de acá de Argentina... Estoy hablando de una porción muy grande de mercado que entra irregular y esa gama de equipos generalmente son de gama alta. Eso no se puede controlar, ¿no? Porque la verdad que eso es, eso se es, eh, controlando hormiga es más difícil. Bueno, hay que controlar el punto de ingreso, obviamente. Pero, pero porque es un número alto. No, es altísimo el número. Eh, realmente esto no es el mercado te, te marca. Eh, podría comprar equipos más baratos. O sea, la el tema de garantías eh, de equipos. Tal vez en el momento de decisión de compra, los clientes dicen, si yo rompo la pantalla, me quedé sin garantía igual. Entonces hay como hay un tema importante ahí, el gap de precios es importante, o sea, en lo que se pueden portarles online online. Eh, ¿Cómo controlarlo? Eh, las marcas saben realmente por nivel, eh, las activaciones de los e viste que cada teléfono tiene... Claro, como el DNI de uno. cada equipo. Entonces, si yo lo compré en, sé, en Europa, me fui a Barcelona, me traje un teléfono y lo activo acá, sale que es de región europea. O sea, que el problema acá es que el operador, si vos venís de viaje y decís, mira, activamelo, no, no te lo activo porque no lo pasaste por aduana. Eso hoy en día no existe claro. en Argentina. Y es muy como contraproducente, si vos ya sos cliente, decirle, Mira, me compré el teléfono afuera porque viajé, era parte de mi viaje. Y a menos que sí. se pongan todos de acuerdo, es medio mala onda y probablemente se te vaya otro operador, ¿no? Sí, si en operador. Brasil hay una tendencia de que quieren hacer eso. Eh, pero bueno, también después está el tema de... Claro, el tema es ese. El mercado de Argentina, para que te des una idea, lo que es mercado así, eh, lo que fue el último trimestre, o sea, eh, fueron 2.700.000 unidades. O sea, eh, de todo smartphone lo bueno es que bajó el precio promedio de los equipos. O sea, lo que tenés es que va bajando, pero no por, tanto por las prestaciones en sí, sino que las marcas se están concentrando también en el volumen de equipos que hacer a ser Bueno, vos cuando escuchás, estamos hablando con Sebastián Novoa, que es Senior Analyst de IDC Argentina y que está en el área de, de, de Consumer and Commercial Devices. Entonces, obviamente, dispositivos comerciales y de consumo, y de consumo masivo. Eh, Sebastián, cuando vos escuchás que el iPhone puede llegar a salir 45 mil, 50 mil pesos en la Argentina, ¿qué te, ¿a qué te suena eso? ¿Es una locura? ¿Es razonable? ¿Cómo lo ves? Vos que estás por ahí, ustedes no sé si hacen análisis de precios, no sé si, si te querés opinar, pero, pero digamos, así ¿cómo como, como lo ves vos como experto del mercado que, que, digan, que digan 50 mil pesos un teléfono? ¿Hay lugar para eso? ¿No hay lugar? No, lugar lugar para comprarlo a cincuenta mil pesos me parece como que pongámoslo en contexto de que el teléfono es es eh, es como un ultra high-end o sea el más alto que vas a encontrar en la gama de, de productos sí. pero cincuenta mil pesos el que va a estar cincuenta mil pesos es viaje que y se lo compra afuera claro pero además, o sea, por, vos por ejemplo o sea, ponele si si, si, si si el si teléfono sale mil dólares, sale mil dólares a... son diecisiete mil pesos si lo si digamos eh, con toda la furia si haces el 100%, que es más o menos lo que se calcula con impuestos que claro. yo, se te va a 35, igual estamos 15 o 20 mil pesos abajo de lo, de lo, que, de lo, de lo que sería ese, ese recargo de 100%, es mucho, ¿no? No va a estar ese precio, también depende del precio libre por, o sea, por operador, como estabas hablando al comienzo de, claro. de la charla, por ejemplo, Claro eh, claro ofrece el equipo tal vez en una gama de un, un abono, eh, 5 gigas de datos, más de, de 10 gigas de datos eh, te da otro precio promoción. Claro, te cobra, por ejemplo, 800 pesos por mes, pero te, claro. te, lo, y te lo baja bastante y te lo dan cuotas, ponele. Ahí tenés, claro. el, ahí tenés un beneficio en contra de comprarlo afuera. Aparte, mejor es decir que va a valer 50 para después ponerlo a 42. Claro, claro. O sea, es igual es muy gran... caro, ¿no? Sí, claro, siempre va a ser... Igual, siempre ten en cuenta que Argentina, creo que hasta este trimestre fue el más caro de la región en teléfonos. Este trimestre recién está por debajo un poco de Brasil que generalmente estábamos por arriba en precios promedios, pero es lo que te hablaba antes, era el mix de productos. Pero lo que es relativo a lo que hablábamos de Apple, el problema de Apple en Argentina es que el teléfono ingresa con impuestos in internos. O sea, ya de entrada ya está 35% arriba, tiene otro impuesto más. O sea, toda la cadena de valor se desvirtúa. Claro. Porque no ensambla, no tiene convenio Hay que ver realmente qué pasa hacia fin de año también con el tema de de mobile en Argentina, si van a dejar ingresar gamas medias y altas de producto y producir las líneas bajas. Bueno, esa, eh, esa era mi próxima pregunta y con eso cerramos. ¿Cómo ves vos el modelo Tierra del Fuego? ¿Cómo desde el modelo Tierra del Fuego? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir con un modelo parecido? ¿Van a empezar a abrir? Bueno, claramente está abierto porque hay algunos modelos que se están importando. De hecho, iPhone es uno de los modelos que, que, claro. que se importa. Hay otras marcas que siguen fabricando acá. que sea El S8, el, que es el, el modelo el modelo más, más de gama más alta de Samsung se está fabricando acá en Argentina, pero por ahí importan algunas unidades. ¿Cómo, cómo ven ustedes este modelo, eh, criticado por muchos de Tierra del Fuego, pero bueno, por ahora las empresas lo están bancando? Mira, la verdad que me parece que Tierra del Fuego no es solamente teléfonos, Que tenés la división de televisores, tenés aire acondicionado, o sea que como es una parte de, la, de las plantas que, que trabajan durante todo el año. Me parece que lo que puede llevar a ver es una apertura, lo que al menos se, se dice, igual esto hay que ver realmente qué sucede, eh, es que abran sobre cierta gama de productos. O sea, si yo por ejemplo te digo que en el contrabando en el, los equipos eh, medios y altos no están entrando en el mercado legal, salvo los ultra high, sí. eh, te estás quedando sin mercado porque la gente lo compra en otro lado o lo está trayendo otro por otra vía. Ese mercado en blanco, eh, o sea, el país no lo está viendo, o sea, que tampoco está recaudando impuestos sobre eso. O sea, como que también me parece que, que va a empujar un poco a a un porcentaje va a ser altos. Para mí Tierra del Fuego va a seguir, pero va a seguir con un porcentaje tal vez de menos unidades sobre total del mercado. Si el mercado son 10 millones, tal vez hagan 8 millones de unidades. Bien, bueno. 2 millones, eh, puede llegar a pasar eso, esto es una apreciación, ¿eh? o sea, de lo que estuve viendo estos años y cómo fue cambiando por el tema de PCs, impresoras, tablets, todo bajo de aranceles, menos lo que es televisores y, ¿cómo se llama? Y, y, celulares. y celulares. Bueno, bien, contame lo que me puedas decir de share de marcas. ¿Cómo están? Samsung es líder del mercado local, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí, está Samsung eh, primero. ¿Y cuáles siguen? Y eh, segundo está LG. Uh -huh. Y tercero, ta, Motorola Bien y después, wow, mira, mira. ¿Para qué se cortó entonces? Samsung, LG, Motorola ¿Y cuál es el cuarto? Huawei Huawei. Perfecto, bueno Bueno, entonces con ese podio y un poquito más Nos despedimos, te mando un saludo Sebastián Dale, gracias Bueno, hablábamos con Sebastián Novoa Senior Analyst de IDC Argentina El especialista de la consultora IDC en el tema móviles Amigos, escuchamos una tanda ¿Te parece Belén? No, un temita ponemos, La tanda la ponemos dentro de un rato Temita musical Y ya volvemos con más Solo Negocios I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is So Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Me pelea ¿vale? en el corte, quiero denunciar, voy a ir a Depa y a Fopea, la eh, operadora de este programa me hace bullying en el corte. Bueno, volvimos. 1335 4, la sensación térmica y la temperatura es igual con. Eso significa, según me enseñaron alguna vez algún meteorólogo, que el viento es insignificante en este momento en la ciudad cuando la temperatura y la sensación térmica coinciden casi no hay viento con lo cual no sé por qué en este momento TN está poniendo las dos cuando es la misma bueno dejemos el tema meteorológico por un momento vamos a hablar de un tema que a mí me encanta que es un tema que parece ciencia ficción pero no escuchado se escucha cada vez más en las empresas hablar de inteligencia artificial de soluciones que incluyen inteligencia artificial bots, robotitos, cuestiones digitales, informáticas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial para un montón de cuestiones, para análisis de datos, para, para relación con, con, los, con los clientes y demás. Eso que parece de película de, de ciencia ficción está cada vez más presente en las empresas. Empezamos por las grandes empresas, obviamente como toda innovación tecnológica, después va bajando... Hacia estratos de compañías más, más pequeñas Bueno, acá tengo un dato que en 2018 Un tercio de las empresas latinoamericanas Adoptará tecnología cognitiva Algún tipo de inteligencia artificial Y para hablar, para que nos explique Qué es concretamente el uso de inteligencia artificial En las empresas ¿Qué es la tecnología cognitiva? Y algún ejemplo concreto, porque le vamos a preguntar algún ejemplo concreto de qué se está haciendo en Argentina y en el mundo con estas cuestiones. Estamos en comunicación con Roberto Cruz, justamente de la empresa cognitiva. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te gracias. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿nos contás un poco más, es un resumen eh, for dummies de lo que es la inteligencia artificial aplicada a las empresas y la tecnología cognitiva? Para que Roberto, ¿nos escuchás bien? Sí, sí. Ah, se te vas un poquito, a ver si te podés mover. Estás con un móvil, ¿no? Estoy con un móvil, muevo otro. Eh, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos ¿Ahí bien. Te escuchas mejor? Ahí te escuchamos mejor. A ver, vamos a probar si estamos bien ahí. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok. Te decía que inteligencia artificial básicamente son sistemas, es software que tiene la capacidad de aprender. De aprender porque vos le enseñás algo, o porque le das un ámbito para aprender sin que vos le, le expliques. Y la inteligencia artificial se hace cognitiva en particular cuando esos sistemas que son capaces de aprender tienen además la capacidad de interactuar con nosotros, con nosotros las personas, en lenguaje natural. O sea, teniendo un diálogo, por ejemplo, en español, donde vos le podés hacer preguntas, te responde o tenés dudas y te ayuda a encontrar una solución o a hacerte una recomendación. Entonces, en definitiva... Los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas cognitivos, son sistemas que a partir de aprender tienen la capacidad de cambiar la forma en la que nosotros tomamos decisiones, en, la, en donde tomamos decisiones sea de trabajo, sea con, como consumidores, y por lo tanto tienen una potencialidad muy alta de cambiar la forma en la que llevamos adelante nuestras vidas. Bien, ¿y en qué, en qué instancia estamos de este, de este avance tecnológico, por lo menos en lo que tiene que ver con tecnología de inteligencia artificial en compañías Con algún ejemplo ya funcionando, ¿en qué instancia estamos? Mira, tenía que bastante avanzadas, eh, y te digo que estamos bastante avanzados también en Argentina, porque a veces uno piensa en estas tecnologías y dice, no, están en otros continentes, en otras geografías. Sí, claro. Acá, felizmente en Argentina, tenemos eh, varios proyectos eh, en ejecución, y te, te voy a comentar un par que ya están incluso eh, disponibles abiertamente, como son el caso de Banco Santander. Banco Santander está haciendo, y vos lo has visto en, los, eh, en la publicidad y la, la gestión que está haciendo, con créditos hipotecarios. Bueno, si vos hoy querés hacer una consulta eh, de créditos hipotecarios y tenés una recomendación de cuál es el que más se adapta a tu necesidad, en el sitio del Banco Santander vas a tener eh, inteligencia artificial de Watson eh, contestando tus preguntas y evacuando tus dudas. Contémosle bueno, a la gente rápido qué es Watson, es un desarrollo de inteligencia artificial que hizo IBM, eh, básicamente lo que es eso, ¿no? Exactamente. Watson es un conjunto de tecnologías, en realidad, que implementan inteligencia artificial. En este caso particular, el Banco Santander, son las tecnologías que tienen que ver con mantener una conversación con una persona y evacuarle dudas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hecho ya en, en Banco Santander. Y el segundo ejemplo que te prometía era el de Novartis. Novartis decidió enfocarse... Eh, Ellos tienen una, una estrategia de innovación muy, muy marcada y quieren ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones y estar actualizados en, en, en todo lo que hay nuevo en su disciplina en el mundo. Vos sabés que para un médico hoy es virtualmente imposible estar al tanto, estar al día en todo lo que se publica. Hay, no, un, claro, estudio, sí. hay un estudio de, de la Universidad de Iowa que demuestra que un médico debería leer 29 horas al día para estar al día en su disciplina, cosa que obviamente es imposible. Claro. Entonces, ¿Qué hicimos junto con Novartis? Hicimos eh, un sistema de inteligencia artificial en tecnologías de Watson que lo que hace es tomar un paper científico, de los que los médicos reciben decenas, cientos, y se lo resume a un quinto del tamaño eh, original. Entonces, ¿esto qué hace? Le permite al médico tener una visión resumida Muy, muy rápida, eh, muy rápida me refiero en segundos, el resumen de un paper que potencialmente le interesa. Claro, para hacer un resumen de ese tipo, realmente el, el sistema tiene que ser muy efectivo porque no, claramente no podés dejar cosas importantes afuera, tenés que tomar lo más importante. O sea, es, es, es, es, es complicado. Me imagino que ahí funciona lo que vos decías de la, de la educación y de los sistemas aprendiendo a cómo, cómo, cómo funcionan, porque tenés que entrenar un sistema para que haga... Este resumen de algo tan, que por ahí es muy complejo, con palabras muy técnicas y demás, no es algo simple. Exactamente, y el secreto de eso es que entiende los conceptos. Vos le podés enseñar un sistema, en cambio de reconocer palabras, estamos muy acostumbrados a que los buscadores o algunas soluciones que tenemos reconozcan palabras y por palabra clave te busca algo. Claro, te conoce la palabra y no el contexto. Exacto. En este caso particular lo que tenés es que a, a buscar palabras, obviamente, que, que, que la inteligencia artificial lo pueda hacer, vos le podés pedir a Watson que entienda el concepto, en este caso, por ejemplo, un paper científico, y te arma un resumen basado en los conceptos, no solo en las palabras. Lo que lo hace mucho más rico, lo que lo hace un poco más inteligente, por eso el término de inteligencia artificial, y más útil para quien lo recibe, en este caso el médico. Qué increíble, porque esto además desarrolla, además de ser increíble realmente, de, de parecer ciencia ficción y Terminator y todo lo demás, con las computadoras apoderándose de todo y pensando por sí mismas. Sabemos lo que pasó con Facebook hace, algunos, hace algunas semanas, que estaban desarrollando un sistema de este que empezó a hablar... Empezaron a hablar en un lenguaje propio y lo terminaron desconectando. Rápidamente le contamos por ahí a la gente. Estaban desarrollando un lenguaje. Las dos computadoras empezaron a hablar de una manera que los técnicos no, no, no comprendían. O sea, como que habían desarrollado un lenguaje propio para comunicarse. Bueno, ese, ese lenguaje lo, lo, de, lo, lo, lo desestimaron por ese, ese, ese proyecto. Lo desestimó Facebook por ese por el momento porque bueno se dieron cuenta que algo no estaba funcionando bien o las personas que estaban atrás de este sistema no tenían el control total de lo que estaban, de lo que estaba pasando entre esas, entre esas dos máquinas, obviamente Facebook con todo un volumen de datos y de información gigantesco, ¿no? tiene la posibilidad de, de, de experimentar con este tipo de, de desarrollos. Bueno, sí, absolutamente, y por eso me parece muy importante señalar un par de cosas, Sebastián. La primera es que estos sistemas tienen hoy la capacidad de aprender mucho más rápido que nosotros. O sea, ese, ese tema de que hoy una máquina aprende más rápido, eh, no se olvida y tiene capacidad de leer toda la información que hay, no una partecita como nosotros, sí. es ya un hecho. Por lo tanto, que es tan tan importante ser muy claros y ser eh, muy, te diría, inteligentes nosotros también, en ver cuál es el esquema con el cual queremos entrenar las, esas máquinas. Parte de lo que nosotros hacemos cuando hablamos de sistemas cognitivos es, primero, como premisa, buscamos sistemas que trabajen con las personas, o sea, buscamos sistemas que aumenten las capacidades de las personas en un esquema de colaboración, si querés. Ahora, como las máquinas pueden aprender, resulta que las máquinas se pueden dedicar a cosas más basadas en evidencia, más basadas en el conocimiento... Y nosotros podemos aplicar algunas de las cosas que nosotros tenemos y las máquinas no. Eh, ética, valores, creatividad. Entonces, claro. cuando vos podés... Es... Somarle sumarle un valor agregado humano al trabajo mecánico, entre comillas, que puede hacer una computadora con grandes bases de datos, grandes volúmenes de información. Exacto. El tema es que ahora, la, la novedad, si querés, es que antes se había hecho mecánico lo que es eh, trabajo físico. Eh, lo que pasa ahora con la inteligencia artificial es que el proceso de aprender también se te hace en cierta medida un poco mecánico. O sea, aprender de la evidencia hoy un sistema lo puede hacer mejor que nosotros. Bueno, Esa es la gran novedad que cambia tantas cosas. Hablamos con Roberto Cruz de Cognitiva. Roberto, la última. Esto además genera todo un nuevo, un nuevo segmento de negocios dentro de lo que es el negocio de la, de la informática tradicional. ¿no? Porque ahora las empresas, así como en otro momento se volcaban a otro tipo de tecnologías, así como hace poco apareció la nube y un montón de inversiones que se hacían en ese sentido. Bueno, ahora tenemos a Inteligencia Artificial como una de las, de la, de las niñas mimadas de lo que es la inversión tecnológica. ¿no? Esto genera todo un gran mercado, y de, de inversión en las compañías de todos los rubros, bancos, etcétera, volcándose de alguna manera o de a poco hacia soluciones de, de cognitivos o de inteligencia artificial. Eh, totalmente. La, por eso se la conoce la inteligencia artificial también como una tecnología disruptiva o exponencial. Porque tiene la capacidad de cambiar radicalmente la forma en la que las empresas se relacionan con sus clientes y la forma en que las empresas piensan y redefinen sus procesos. La, te la inteligencia artificial te puede ayudar a todas esas cosas, por eso es que se esperan y se están verificando ya mismo en el 2017 un incremento muy, muy marcado en las inversiones de las empresas en esta tecnología. Roberto, muchas gracias por la charla, te mando un saludo grande. Un abrazo, adiós. Y... Hablábamos con Roberto Cruz de la compañía cognitiva, uno de los que tienen en exclusiva el uso de la tecnología de de Watson, que es esta primera plataforma de computación cognitiva en español que desarrolló IBM, que la compañía cognitiva la usa aquí en Argentina con algunos ejemplos concretos como los contaba Roberto recién en Santander y Novartis y alguna otra empresa. Bueno amigos, vamos a escuchar tanda, música y volvemos en minutos con el último bloque en Solo Negocios. No se olviden arroba solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar Ya volvemos Auspicio este programa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 ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com Porque no era el personal, solamente se trata de negocios.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 eh, comisionamos. ¿Cobras una comisión por, por la transferencia? ¿Le cobras al que pone el proyecto o al que invierte, o a ambos? Eh, no, le cobro al que pone el proyecto. Perfecto. Al, pro productor. al productor. Bueno, genial. Te agradezco bueno, mucho. otra alternativa de financiamiento, básicamente. Nosotros cobramos por... Claro, eh, le, le cobras al, al, al, al, otro lado, al productor, exactamente. Bien, bueno. Exactamente. Alan, muchas gracias por la comunicación. Muy interesante, Wabi. No, gracias a ustedes por invitarme. Dale, te mando un saludo. Hablábamos con Alan Borisanki, que es uno de los CEOs de Wabi. Esta plataforma de crowdfunding para proyectos agropecuarios muy, muy interesante. Bueno, amigos, vamos llegando al final de este Solo Negocios. Antes de irnos, quiero agradecerle a los colegas, a muchos colegas que están, están muy interesados con el libro que acabo de lanzar el mes pasado. Ustedes saben que son los... Los, ya lo contamos acá. Los Nuevos Reyes Argentinos, que es un, un libro que cuenta las historias de despegar, de Mercado Libre, de OLX y de Globan. Los llamados unicornios, las empresas de base tecnológica que valen más de mil millones de, de dólares. La verdad que tengo que agradecer a la gente de Clarín, de InfoAe, a la gente de Big Bang News, radios, bueno, infinita, los amigos acá de Delta, que me llamaron un par de veces de distintos programas. El programa de Dugan, otros programas de Radio Delta, Radio Millennium con el programa de de Carlitos Burguenio, con el programa de Pablo Buende. Bueno, muchos colegas, me estoy olvidando algunos seguramente, Radio Eco de Tandil. Me estoy olvidando un montón de programas de radio que, con los que tuve la suerte de hablar y de contarles cuál era el proyecto detrás de los nuevos Reyes Argentinos que publicó Editorial Pay 2. La verdad, un trabajo que me dejó muy, muy contento y que está teniendo muy buenos, muy buenos resultados. La idea es inspirar emprendedores. Obviamente, contar historias de, estas, de estos cuatro monstruos, de estas cuatro empresas súper reconocidas contar sus historias, contar las historias de los fundadores y que por ahí algún emprendedor, también hay, tiene mucho de consejo el libro, que algún emprendedor lo vea, lo lea, se sienta reflejado y sobre todo se anime a hacer algún desarrollo, algún emprendimiento. Así que esa es un poco la idea detrás de los nuevos reyes argentinos. Lo encuentran en las librerías, está en Amazon, está en Temática, lo compras online, lo compras en papel, como más te guste. Bueno amigos, nos vamos a encontrar el lunes que viene Recuerden www.soloNegociosWeb.arrobaSoloNegociosWeb. Hasta la semana que viene, la mejor semana Para todos ustedes, adiós Esto fue Solo, solo negocios. negocios Business en la radio La semana que viene Más, seguinos escuchando En www.solonegociosweb.com.ar Bueno nuestra de Twitter Arroba solonegociosweb Somos Radio en Vivo